ubrique el deporte Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada... ...donde nos vamos a quedar en los próximos minutos con el análisis continuo de la actualidad deportiva local. Ayer nos quedamos con ese, eh, esa gran noticia, ese gran acontecimiento que tuvo lugar el domingo, ese ascenso... ...del Ubric Unión Deportiva a la Primera Andaluza... ...nos centramos en el deporte del balompié... ...y hoy pues vamos a quedarnos también... ...con otros eh, asuntos que se dieron... ...el pasado fin de semana... ...o incluso con anterioridad... ...porque eh, hace ya un par de semanas... ...que eh, se clausuraba... ...la novena Liga Social del Club de Tenis... ...de ubrique ...en la que el zareño Pedro Jiménez... ...se ha llevado la victoria... ...en esta temporada, en esta novena liga. El tenista de Zahara se ha impuesto la clasificación de nivel A... ...a los ubriqueños Jorge Carlos Rordán y Dani Benegas, ...que han quedado en segunda y tercera posición respectivamente. pero Jiménez con 27 puntos, 24 para Jorge Caro... ...y 24 también para Dani Venegas. En el nivel B, la primera posición ha sido para Manolo Castro... ...con 25 puntos, seguido... ...de Rafael Montes con 18 y Jesús Cotrino con 16. En este sentido, cabe destacar que, eh, como saben, la Liga Social del Club de Tenis de Ubrique... ...se juega a dos vueltas y que, tras la finalización de la primera... Eh, ...descienden tres jugadores del nivel A al nivel B y ascienden tres del nivel B al nivel A. Y luego la segunda vuelta se juega de esta, de esta manera. Eh, para el cómputo de la clasificación general Por lo tanto se, se van acumulando los puntos Obtenidos en, en ambas vueltas Y sin duda algo que Ha repercutido esta, en esta edición De la novena liga eh, social Ha sido el mes de marzo Ese mes eh, lluvioso En el que se pues, eh, han aplazado Muchos eh, encuentros Y casi no se ha podido eh, Seguir con regularidad la competición Ahora como decimos Acaba la primera ...cita, bueno la podemos, podemos considerar la segunda, la primera es ese torneo de feria... ...la segunda cita de la temporada del club de tenis de Úbrique... ...y ahora pues llega eh, o llegará el trofeo de primavera... ...en este caso la tercera edición de ese trofeo de primavera... ...pues de estas cosas vamos a hablar en los próximos minutos... ...también otra competición que arrancaba hace un par de semanas... ...era el trofeo del petaquero de fútbol 7... ...trigésimo séptima edición... ...ayer lunes... ...se dieron los siguientes marcadores... Eh, ...de Piña 1 de la Espiga 0... ...y Escuela Patronato Municipal de Deportes 0... ...Dimopel 3... ...era la segunda jornada del Grupo B... ...un Grupo B que se encuentra encabezado por De Piña... ...con 6 puntos... ...3 puntos para Dimopel y un partido menos... ...3 puntos para Rojas Ubrique... ...también con un partido menos... ...cierran la clasificación... ...la Escuela eh, de Fútbol... Patronato Municipal de Deportes y de La Spiga, ambos equipos con cero puntos. Recordemos que hoy se juega la tercera jornada, en este caso, del Grupo A. Piel Golf, Caché Artesanos a las 9 de la noche y Artilaz 2014 Hermepiel a las 10. Esos serán los partidos que se disputarán hoy. Fefi Piel descansa en esta ocasión. pues Hoy vamos a hablar también de, esta, uh, de este trofeo del petaquero de fútbol 7 que organiza el Patronato Municipal de Deportes y además también vamos a aprovechar para eh, comentar eh, pues eh, lo que ha sido la apertura del plazo de inscripción de preinscripción mejor dicho para los cursos de natación infantil del próximo verano se abrieron o se abrió el plazo en el día de ayer y va a permanecer abierto hasta el próximo 22 de mayo, el miércoles 23 tendrá lugar el sorteo Y el 24 se publicarán, las eh, digamos, eh, el, el resultado de ese eh, sorteo eh, y, en este caso, las listas con el orden de la inscripción indicándose en las mismas el día y la hora en el que se debe ir a la piscina municipal para formalizar la inscripción, eh, que comenzarán a partir del 29 eh, de, eh, de mayo. Eh, junto a esto también del pasado fin de semana destacamos la decimosétima victoria, hablamos de baloncesto, del Fercabe Cabucadete. En este caso te conseguía superar al DKV, eh, al DKV El Puerto en eh, la penúltima jornada liguera por eh, 71 a 46. 17 de 17 y está tan solo una jornada de cerrar lo que es la liga regular eh, como invicto porque las, este fin de semana finaliza ya esa liga regular, ya es eh, campeón de la liga regular matemáticamente cerca de cabo y lo único que eh, cabe esperar es que consiga esa última eh, victoria la próxima semana, la próxima jornada, es decir, este próximo fin de semana, recibe a la gimnástica portuense eh, porque tiene su importancia, dado que el equipo con mejores números va a ser el, el, la localidad, su localidad va a ser la que acoja la fase final. Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra este próximo fin de semana en lo referente al, al baloncesto. No solo al baloncesto, ¿eh? porque tenemos muchas cosas. Recuerden, por ejemplo, que este fin de semana también... Eh, se va a celebrar la nueva edición de la Ruta Solidaria La Petaquina, la sexta, la que organiza el Club Senderismo Los Tres Caminos y este año va a beneficio de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, Adisica. Recuerden que esta ruta se aplazó en su día por la mala meteorología y, y se eligió como fecha este próximo sábado, 12 de mayo. Las inscripciones todavía están abiertas, no van al ritmo que se podía esperar o al ritmo que iban, la, eh, ...cuando tenía su fecha original, eh, y bueno, vamos a ver si va eh, aumentando el número de senderistas inscritos en esta ruta... ...que es social y solidaria, ya decimos, eh, a beneficio de eh, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, Adichica... Y este fin de semana también tenemos una prueba mítica en la Serranía de Ronda, los 101 kilómetros de Ronda, los 101 kilómetros de la Legión. También vamos a tener Ubriqueño en otra prueba mítica, la Transvulcaña, mítica en el mundo del ultrafondo, puntuale también para o, o una prueba ya de carácter internacional. Eh, y además eh, también el pasado fin de semana eh, hubo ya en el apartado de ultrafondo pues, una prueba que se celebró en la, la Ultramágina Top Trail, que era campeonato de Andalucía de Ultratrail. Por cierto, victoria para Juan Pérez Torreglosa, con un tiempo de 9 horas 23 minutos 11 segundos, seguido de Juan Miguel Berzosa, 9.27.15, y Víctor Pimentel, carretero, 9.36.45. Un ubriqueño participó, Manuel Avelino Bautista, que terminó en la posición 81 con 16 horas 45 minutos 14 segundos. En categoría femenina, victoria para Noelia Camacho, 12-40-06, seguido de Belinda Ortiz, 13-18-42 y Arancha Almazán, 13-21-32. También hubo una obriqueña que fue decimotercera de la general, Mariñeves Sánchez Ruiz, con un tiempo de 16, minutos 40, eh, 16 horas 45 minutos 17 eh, segundos. Y de paso también recordamos que el domingo se celebró la 31ª Carrera Popular de Marchena, de 9,8 kilómetros, en la que la victoria se... La adjudicó Saiz El Bouchiqui, eh, con un tiempo de 32 minutos y 19 segundos, seguido de Mario Sánchez, 32-34, y Antonio Burgos, 32-49. Un ubriqueño, un componente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Juan María Ordoñez finalizó en la posición vigésima de la general, décimo tercera, señor, con un tiempo de 38 minutos. 39 segundos. Y en lo referente al ciclismo, también se celebraba en Medina-Sidoña la cuarta ruta del Toro, ciudad de Medina-Sidoña, de 42 kilómetros puntuable para el circuito provincial de media Maratón BTT. Victoria para el portuense José, portuense José María Guerrero, con una hora 47 minutos 43 segundos, seguido de Manuel Cebada Pereñán, una hora 54.53, y Antonio David Guerrero Brenes, una hora 56.08. El lubriqueño Carlos Javier Arenas Chacón terminó en la posición 11 con un tiempo de 2 horas 6 minutos 30 segundos. Todo ello es la categoría Master Master 40. Pues sobre todo asunto vamos a informar en los próximos minutos. Antes como siempre, vamos unos instantes a Policía, ahí enseguida olemos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 En Viajes Carrefour-Ubrique, estamos en calle General Luque Arenas, número 4, teléfono 956-46-10-50. Solo este mes en Phone House consigue un altavoz Bluetooth totalmente gratis al comprar dos accesorios. Aprovecha la oportunidad. Ven a Phone Ubrique, avenida de España 41, junto a la tertulia.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 y cuarenta cinco minutos, 46 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos eh, con esa materia que hemos adelantado en nuestro sumario y casi que podíamos decir que en este caso es poniéndonos al día o retomando ciertas eh, citas, ciertos eventos que se eh, clausuraron o tuvieron su interés hace un par de, de semanas y que todavía teníamos pendientes. Ya saben que la semana pasada pues tuvimos ese puente del primero de mayo y nos quedaron muchas cosas pendientes entre ellas pues ya se había decidido, se había celebrado los últimos choques de la novena liga social del club de tenis de Ubrique que nos ha deparado a Zareño Pedro Jiménez como vencedor de o campeón de liga de esta competición 2017-2018 por eso hoy queríamos eh, pues darle el tiempo y conocer directamente cómo ha sido esta competición esta temporada y lo vamos a hacer con uno de los componentes de la Junta Directiva del Club de Tenis Dubrique con Juan Carlos Moreno que lo tenemos a otro lado del teléfono Juan Carlos, buenas tardes Eh, buenas tardes Como decimos hace ya un par de, de semanas que se clausuró Vuestra novena liga social con esa victoria de eh, Pedro Jiménez ¿Cómo ha sido la competición liguera de, de este curso? Pues la verdad hombre que, que ha estado bastante competida Y eh, se han disputado ya, bueno como como sabe Se han disputado a, a doble vuelta uh -huh. eh, Con dos niveles de, de participación, nivel A y nivel B y después de, después del cómputo global de, de todos los puntos pues el ganador ha quedado Pedro Jiménez de, de aquí del pueblo vecino de Zahara uh -huh. eh, repet, Repetís eh, este, esta temporada el formato del, del año anterior que como tú bien dices contemplaba pues, esa doble vuelta con descensos y ascenso tras la primera vuelta eh, ¿Parece que funciona este formato y os tiene contento a los participantes? Bueno, es que este año ha habido un, una novedad, y es que eh, en la segunda vuelta uh -huh. se han computado también los puntos obtenidos en, en, la, en la primera vuelta. Uh -huh. Entonces, claro, ahí ha habido un poquito de, de, de claridad, digamos, a la hora de, de la clasificación, porque la clasificación no es la que marca directamente la herramienta software que estamos utilizando, sino la que aparece en, en la página web de, de nuestra de, de nuestra asociación en la de tenis ubrique.com uh -huh. vale porque qué porque ha había que computar los puntos que ha obtenido cada jugador en cada una de, de las vueltas uh -huh. entiendo que un poco la novedad que hemos tenido eh, en este año uh -huh. eh, entiendo juan carlos que también el, el final de la liga se habrá retrasado algo porque eh, tuvimos un mes de marzo en el que pues prácticamente estaréis en blanco, ¿no?, con la lluvia. Claro, evidentemente, eh, claro, eh, la, esta competición ha quedado totalmente marcada por la lluvia que hemos tenido prácticamente continua después de Navidad, uh -huh. ¿vale? Es que hemos estado parados casi dos meses, porque aunque a lo mejor un día no llovía, pero claro, las pistas no estaban en condiciones de, de disputar ningún partido, porque además la la superficie pues presta mucho a que haya resbalones y todo eso entonces hay que tener un poco de cuidado ya te digo que hemos tenido que estar pues dos meses parados y es lo que ha marcado un poco esta esta competición uh -huh. Y aparte de eso, en, en líneas generales eh, ¿se ha sido ágil en la celebración de la jornada o ha, o ha costado mucho trabajo cuadrar horarios este año? No, la verdad que, que cuando el tiempo lo ha permitido pues las jornadas han ido disputando de una forma continua, de una forma fluida. También hay que entender que, eh, claro, también eh, se ha marcado también porque dos... Claro, la, la gente ya tiene nada tú sabes, uh -huh. y algunos seleccionan o... Entonces estas personas pues dejan ya la, la liga, que también, también eso ha, ha influido. Por ejemplo, en el nivel A, sí pues dos, dos compañeros... Dosofio pues han quedado lesionado, entonces no han disputado la segunda la segunda vuelta y también otro compañero del nivel B pues tampoco lo ha podido disputar. En fin, que aparte de del tiempo, de las condiciones meteorológicas, también hay que tener en cuenta las lesiones que se van produciendo y eso marca un poco también la liga. Uh -huh. Ten en cuenta que somos 19 eh, 16 jugadores, ¿vale? Y de los 16 se han lesionado tres, pues Evidentemente el número de partidos A disputar desciende uh -huh. Uh -huh. La, Las eventualidades propias Digamos de, de una competición Que está abierta pues también A, a lo que tú comentabas eh, Como bien dices, dos categorías Con ocho jugadores cada una eh, ¿Estáis satisfechos con, con la participación que ha tenido la Liga O esperabais más? Eh, sí, estamos mmm, Satisfechos ¿vale? Porque los dos grupos Han quedado nivelados Pero, hombre, claramente hemos echado falta mayor participación, ¿vale? Que le diera un poquito de más competitividad a cada uno de los niveles, ¿vale? Hemos echado falta, por ejemplo, la inscripción de, de más féminas para poder uh -huh. organizar un grupo de femeninas, femeninos, la inscripción también de chavales más jóvenes. Eso sí, la verdad que, que, lo, que lo hemos echado en falta. Lo estamos trabajando a través de la escuela, ...con Salguero... Uh -huh. ...que ya está fomentando... ...como tú sabes... está ...tiene su escuela... ...y está fomentando bastante el tenis en Ubrique... ...y a ver si a través de esa escuela... ...pues podemos ir... ...poquito a poco metiendo a los jóvenes... ...también en la competición... Uh -huh. ...así en resumen... ...que hemos echado en falta... Particip ...más participación femenina... ...y más participación de jóvenes... Uh -huh. ...pero eh, en, es, en esto que, que tú comentas... ...se echa en falta porque... ...lo hay en Ubrique... ...me refiero, hay jóvenes... Y, y féminas que practican eh, el, el tenis pero no han dado el paso para apuntarse a una liga social o es que tampoco lo hay eh, es que estamos estamos en el primer escalón es decir uh -huh. están hay muchos jóvenes y hay muchas mujeres pero están en el escalón de la formación todavía uh -huh. y les cuesta les cuesta pasar a, a la competición uh -huh. entonces ese puntito es el que nos falta que yo creo que poquito a poco a medida que vayan mejorando y vayan aprendiendo la técnica y eso yo creo que darán el salto para para poder competir en liga uh -huh, creo, ¿eh? uh -huh, uh -huh, y eso es lo que esperamos claro, lo que le falta es lo que tú dices, ese paso ¿no? el paso de, de estar entrenando allá de mostrar lo, las habilidades que, que has aprendido pero vamos, que te digo por mi parte que da gusto y a, a las pistas ...y ve que están llenas de jóvenes... ...llenas de mujeres... ...en las pistas sur siempre hay partidos... ...es decir que... ...que más o menos una de las de los objetivos... ...que es el club, que es el fomento del tenis... Mm. ...de una manera o de otra... ...pues se está... ...se está consiguiendo. Han aparecido, por lo que... ...podemos observar viendo las clasificaciones... ...tenistas nuevos con respecto al año pasado... ...por ejemplo, me llama la atención... ...Dani benegas ¿no?, en, en este nivel A que además ha estado ahí peleando por eh, por la primera posición. Sí, la, la verdad que este chaval pues ha irrumpido bastante fuerte. Prácticamente lleva dos años y, y ha quedado de los primeros, bueno, ha quedado segundo, ha quedado tercero, pero claro, empatado a punto con Jorge, incluso en la última jornada le ganó el le ganó el partido a Jorge. Uh -huh. Lo que pasa que ocurre que en caso de empate Se computan los juegos obtenidos en cada uno de los partidos que han disputado. Jorge Caro le ganó a él 6-1, 6-1, uh -huh. y él, y Dani benega le ganó a Jorge Caro 7-5, 6-3, me parece. Uh -huh. Por lo tanto, Jorge Caro queda por encima de él porque en la enfrentación directa ha obtenido mejores mejores resultados. Uh -huh. eh, ¿Y el nivel B qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? El nivel B, mmm, bien, vamos, eh, ya te digo, el, el nivel B lo que pasa que también queda marcado por la gente que baja del nivel A, sí. ¿vale? Digamos que hay un escalón entre los que bajan del nivel A y los que se quedan en el nivel B. Son gente muy aficionada, eh, digamos, los que se quedan en el nivel B muy aficionada, pero que sí que verdad que todavía les falta un, un escalón. Pero vamos, que poquito a poco pues se van van mejorando, como todo el mundo. Uh -huh. Bueno, con tú comentabas el tema de, de la escuela de, de tenis y con esta competición parece que también se está logrando que se juegue en Ubrique que se promocione el tenis con, con regularidad, ¿no? Efectivamente, vamos, eh, que esto el mérito lo tiene Salguero con la escuela que ha montado, pero que cuenta totalmente con... ...con el apoyo de, del club del club de tenis de Ubrique... Y, ...y ya te digo, cada vez veo allí a más jóvenes... ...no solamente de mediana edad, sino chavales de siete años, ocho años... ...¿vale?, cada vez veo a más, a más mujeres... ...y también eh, gente ya adulta, gente que sabe jugar al tenis... Que recurre a salguero también para aprender a lo mejor mejor la técnica del revés o del saque o simplemente pues eh, mejorar mejorar en todos los aspectos no pues cuenta siempre con, con salguero uh -huh. que esa labor es muy importante. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, ¿y, ¿y cuáles crees que deben ser los siguientes pasos para que la Liga vaya creciendo organizativamente de cara a la próxima temporada? ¿Cuáles son los detalles que todavía se pueden mejorar? Bien, pues eh, en primer lugar, y un detalle muy importante es la responsabilidad de cada jugador de, de hacer todo lo que pueda para uh -huh. para jugar el partido que le toque que le toquen esa jornada. Compromiso, ¿no? El compromiso, ¿vale? Uh -huh. que, que esté pendiente de la liga. ¿Por qué? Porque si se retrasa una semana, ya esto retrasa una semana todo el calendario. ¿Vale? Uh -huh. Entonces da un poco como la imagen de, de, de desidia. ¿Vale? Que, que eso este año ha estado muy marcado por el tema de, de, la, de la lluvia. lluvia. Uh -huh. Pero sobre todo, sobre todo, es el compromiso de que cada jugador juegue en la jornada en la jornada que le toquen la jornada establecida, y que no que no ponga pegas para jugar ni evidentemente si está lloviendo pues mira no no se puede pero que esté pendiente de la liga y que y que vaya cumpliendo lo, los plazos eso es uno de los puntos más más importantes por otro lado eh, el tema de la comunicación disponemos de una herramienta informática que eh, mantiene la clasificación general totalmente actualizada se pueden ver los resultados a través de de esta, de esta herramienta se pueden ver detalles estadísticos de cada jugador, el número de set que ha ganado, el número de sets que ha perdido es decir que digamos que uno el detalle más importante y prácticamente el único es ese, el compromiso de que cada jugador juegue en la jornada que se le ha, que se le ha estipulado. Uh -huh. Eso es lo que tú comentas para no dar esa imagen de CD para que se pueda claro, hacer seguimiento de la liga, ¿no? Eh, se digamos, se pueda hacer un seguimiento uh -huh. que que no haya un jugador que, que tenga 10 partidos jugados y otros 5, ¿vale? Porque sí, entonces sí. la clasificación ya no no, no refleja, refleja la realidad. Uh -huh. La realidad, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, eso es una cosa que tenemos que mejorar con respecto a, a la liga de, del año que viene la verdad bueno juan carlos y ahora ya ya pensando en la liga de primavera ¿no? que queréis organizar esa tercera edición eh, en este 2018 que vais a llevar a cabo y sobre todo cuándo sí pues en la liga de primavera precisamente el domingo eh, hemos convocado a la junta directiva y, y vamos a hablar a hablar un poco sobre ella sentar las bases y bueno te puedo adelantar y creo que no, no me equivoco porque ya te digo depende de lo que de lo que hablemos el, el domingo la no va a ser una liga sino que va a ser un torneo uh -huh. un torneo uh, con cuadros de consolación y la idea es la idea es que haya un cuadro de adultos, un cuadro de mujeres y un cuadro de, de jóvenes y a ver si lo si lo podemos conseguir y uh -huh. Eh, entiendo que en breve se, abrir, se abrirá un plazo de inscripción, ¿no? Exacto, abriremos un plazo de inscripción eh, Y se hará a través de la página web de, del club El Club Tenis de Ubrique uh -huh. Que si quieres te la digo Tenisubrique.com sí, sí. Ahí verán un, un banner Donde se pulsará, aparecerá un formulario Y oye, que esto está abierto a todos los ubriqueños que y de todos los niveles, uh -huh. ¿vale? Hombre, el tenis requiere un poco de técnica, pero que, que tampoco, ¿vale? Que, que no solamente está abierto para los socios del club, que todo aquel, toda aquella persona que quiera acercarse al tenis, que tiene afición, que lo ve por la tele y le gustaría jugar, que se puede escribir, que no hay ningún problema. Uh -huh. Digamos que es eh, la Liga Social, el torneo de primavera Son dos de las actividades centrales del club de tenis Además del torneo de, de feria que comentábamos hace unos minuto también ¿Qué otras actividades tenéis en vuestra agenda de aquí al verano, Juan Carlos? Sí, pues mira, estamos también hablando de todos los, todos los años Celebramos una jornada O sea, la, lo que es la Federación de Tenis de Andalucía Ajá uh -huh. ...facilita una jornada... ...en las instalaciones de la federación... ...que tienen en Sevilla... ...entonces pues... Eh, ...estamos también en ello... ...organizando... Organi ...organizando eh, esa actividad... ...de forma que... Mm, ...todos los que quieran... ...apuntarse, estos sí tienen que estar... ...efectivamente sí que tienen que ser... ...socios del club ¿vale? Uh -huh. Ponemos un autobús o dos... ...los que sean suficientes y pasamos allí el día en, la, en las instalaciones de la de la Federación Andaluza de Tenis, organizando nuestros partidos, comiendo allí, es decir, pasando una una tarde agradable de tenis. Eso mm, por un lado y por otro también tenemos como ya como ya hemos hablado el, el torneo de de primavera y después del torneo de primavera pues haremos también una jornada donde entregaremos los trofeos, tanto del torneo de primavera como de, de la liga social que acaba de, de terminar. Esas más o menos son las actividades que tenemos pensadas de aquí a, a comienzos de verano. Uh -huh. Y ya por último, eh, Juan Carlos, eh, en este caso, como hemos dicho, el club de tenis estuvo muchos años sin actividad, desaparecido, se recuperó eh, hace ya al, algunos años. Eh Obviamente tuvo ese empujón eh, De poder contar con las nuevas instalaciones eh, Del complejo deportivo y, y lo que llega a atraer ¿no? a, a más aficionados a, a la práctica de este deporte Y nuestra pregunta es eh, Fue una especie de resurrección ¿no? Del club de tenis de Ubrique. Esa resurrección ya se ha completado Definitivamente todavía Hay que avanzar Hombre mmm, Todavía hay que, que avanzar pero, pero si es cierto que esas instalaciones pues atrajeron mmm, a la gente que jugaba al tenis eh, antiguamente la, en las antiguas pistas que había en, en la piscina uh -huh. vale prácticamente eh, todos los que jugábamos de joven en, en la pizza en las primeras pistas que tenía la piscina pues prácticamente todos estamos jugando ahora eh, en las nuevas instalaciones de del, del ayuntamiento vale que quiero decirte una vez más que, que para mí es que son excelentes uh -huh. tienen un piso de moqueta pero es que a mí la verdad que ese piso me, me gusta rebala un poco cuando llueve pero se siente uno muy cómodo jugando en ese en ese tipo de, de superficie Bueno, lo que tú comentas que eh, los que erais jóvenes cuando estaban las otras pistas habéis vuelto y ahora lo que estáis esperando es que a que llegue esa nueva generación que, que se, se está criando con esas nuevas instalaciones, ¿no? Exacto, esa generación que no solamente se están criando en las nuevas instalaciones sino que, como ya te dije antes cuentan con una escuela uh -huh. que está dirigida por Sarguero que que yo la verdad espero que, que dé sus fruto ya no que lleguen a competir sino oye que, que haya un ambiente, un, un ambiente uh -huh. de, de tenis de, en, en que no veas tú las pistas vacías sí sí sí vale que yo uh -huh. creo que eso um, a muy corto plazo ya se se puede conseguir uh -huh pues nada, pues lo vamos a dejar aquí Juan Carlos, darte las gracias por ponernos al día ¿no? sobre la actualidad del Club de Tenis de Ubrique, enhorabuena pues por eh, la clausura también de esa novena liga eh, social del Club de Tenis de Ubrique, la posibilidad de que haya esa competición ya ya es para, para agradecer y nada, pues mucha suerte en esas próximas actividades que tenéis en mente organizar ¿vale? pues nada también gracias a ti por la difusión muchas gracias, un abrazo, vale. hasta luego venga, hasta luego Vamos a en los próximos minutos hablando de fútbol. En este caso no de fútbol federado sino del trofeo del petaquero de fútbol 7 que comenzó hace ya un par de eh, semanas y que ayer por ejemplo se cerraba la segunda jornada en ese eh, grupo B. Pero también vamos a aprovechar para eh, tratar otros asuntos. En principio... Vamos a presentar nuestro invitado a, al director de actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes, a Jorge Caro, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Eh, buenas tardes, Jesús. Decíamos que en principio vamos a hablar de otros asuntos porque la actualidad prima y ayer se abría ese periodo de eh, prescripción, digamos, para los cursos de verano de natación infantil. Y es que ya queda o, o cuando ya llega este plazo nos, da cuenta que, nos damos cuenta de que nos queda poco para el verano. Y desde el Patronato Municipal de Deporte ya se prepara para lo que es la, la oferta estrella estival, que son esos cursos eh, de verano. Como decimos, Jorge, ayer habríais ese plazo de prescripción, ¿no? Eh, así es, el tiempo, parece que el tiempo, que nos acompaña mucho en estos últimos meses, pues eh, nos invitaba que se acercara el verano, pero eh, ya hemos estado planificando desde hace un mes prácticamente el inicio de esta prescripción y ayer daba comienzo. Ajá. Uh -huh. Un sistema que se estableció, este de las prescripciones, hace unos años para comodidad de los usuarios y que al final se ha visto que ha sido todo un acierto porque recuerdo yo eh, las, eh, bueno, la congregación de personas que se daba allí cuando sabía había ese eh, plazo de inscripción, unas colas eh, gigantescas y, y bueno, pues eh, al final casi que a nadie le gustaba que el sistema. ¿no? Este ha venido a solucionar un problema que, que se montó por esa... Eh, digamos eh, respuesta a la oferta que, que hacía el Patamato Municipal de Deportes para el verano Claro, había, había una oferta que eh, era muy amplia pero a la vez más reducida porque eh, los cursos también estaban ofertados en otra modalidad eran cursos de tres semanas de natación y, y viendo la alta demanda que había ya en su día decidimos eh, reducir las la, la quincenas a 10 días de enseñanza en vez de 15 que eran anteriormente Eh, con, con esa medida ya pues, conseguimos pues, tener más plazas ante la alta demanda que teníamos. Eh, de la otra manera había menos plazas y, claro, y todos se ofertaban el mismo día. Entonces, uh -huh. eh, al final lo que establecemos es un orden y poder intentar dar cabida a todo el mundo. Y fueron esas dos medidas, el tema de la prescripción y el tema de eh, dividir los cursos de natación de otra manera y así ampliar el número de plazas que ofertábamos. Uh -huh. Bueno, Jorge, para este año, ¿qué, ¿qué habéis planteado para lo que va a ser la temporada estival? El, el, el estándar de, de los cursos de, de natación, lo que es natación infantil, eh, incluso la de adultos, eh, ya llevamos muchos años mmm, que, que está muy eh, encasillado. Eh, uh -huh. no, no tenemos muchas, muchas más opciones de, de ampliar, eh, aun así siempre intentamos, pues, arañar alguna alguna actividad complementaria como las horas de nado libre durante las horas de los cursos de natación con más disposición de socorristas de manera que ampliamos el horario de uso de, de ambas piscinas y cosas así pero en cuanto a los cursos de natación pues tenemos lo mismo los cursos de adultos que se inician por la mañana hasta, la, hasta las 11 de la mañana que iniciamos los cursos infantiles y prolongamos hasta la 1 y por la tarde pues los cursos de adultos que son de 7 a 10 de la noche y todo esto de lunes a viernes Y la verdad es que los cursos de natación infantil pues nos dan nos dan un, un, eh, mucho trabajo porque tenemos una demanda muy muy alta y sobre todo las tres primeras quincenas que ofertamos pues se completan prácticamente al 100% uh -huh. por lo tanto la piscina eh, sobre qué fecha hasta qué fecha supone eh, se supone que va a estar abierta eh, va a permanecer abierta a brisa a finales de junio no Eh, abrimos a finales de junio, el 25 de junio, mm. y los cursos de natación los tendremos eh, los tendremos en funcionamiento hasta el 31 de agosto. Y ya el cierre, pues ya lo iremos viendo en función de quizás el verano, veamos la demanda de usuarios que vamos teniendo, pues existe la posibilidad de cerrar en esa semana, que finalizar los cursos de natación o prolongar algunos días más en septiembre, eso ya lo, lo tendremos que ver. Eh, eh, una, una decisión incluso en la que influirá, supongo, que, que la meteorología, ¿no? La meteorología, eh, viendo la demanda de usuarios que tenemos, en fin, este año eh, las fiestas locales que siempre determinan un poco el, el, el devenir de las actividad del mes de septiembre, pues coinciden que se inician el siguiente fin de semana, entonces si hay demanda de usuario y la meteorología acompaña, pues evidentemente no tendríamos ningún problema en abrir algunos días más. Eh, que vemos que no se dan esas circunstancias Pues finalizaría eh, las actividades de la piscina Finalizaría en esa misma semana En la que finaliza los cursos de natación uh -huh. Bueno, lo cierto es que, como decimos Solo iba a ser, digamos, un breve adelanto de lo, que el, eh, de lo que va a ser el programa de actividades para este verano Lo cierto es que ayer, como decimos Se abría ese plazo de preinscripción ¿Y hasta cuándo va a permanecer abierto, Jorge? Pues el plazo es desde el día 7 hasta el día 22 de mayo Eh, hay un, bastantes días para que eh, aparte de la información y publicidad que estamos dando pues eh, entre unas personas y otras pues se puedan, se puedan informar de que ya está abierto el plazo no es algo novedoso lo ve vamos haciendo todos los años y más o menos la misma fecha. por tanto creemos que eh, la divulgación es máxima y que la gente pues podrá acudir y po pues lo podremos atender para que tengan ese número de prescripción que le dé opción a tener, de alguna forma, la opción preferente de poder hacer reserva. Uh -huh. Y sí es cierto que ya después, eh, una vez que se, se agote el plazo de prescripción, hagamos el sorteo y la publicación, eh, pues hay que esperar un poco más hasta, si no se ha reservado eh, el número para la cita, hay que esperar un poco más para hacer la reserva. Ya habría que esperar hasta el 20 de junio. Pero aunque aún así, eh, personas que no hayan podido hacer una prescripción no significa que no puedan... Eh, optar a apuntarse a un curso de natación infantil durante el verano porque incluso durante el mismo verano eh, los cursos están abiertos y tenemos flexibilidad y grupos que surgen nuevos grupos que se, se modifican en edad porque vamos teniendo unas demandas más de, de unos grupos que de otros en fin, que esto es orientativo y que, y que eh, nuestra oferta al final es flexible y nos no adaptamos un poco a la demanda que tenemos cada año Pueden recoger la prescripción eh, de lunes a viernes ...en el edificio de la piscina municipal eh, climatizada... ...de 9 a 1 del, de 9 de la mañana, 1 de la tarde y de 4 a 8... ...y el sorteo, digamos, una vez eh, se cierre ese plazo de presentación de prescripciones ...será el jueves 24 de mayo eh, a las 12 del mediodía... ...en la sala de uso múltiple de la piscina municipal eh, climatizada... ...y ya pues será a partir del día 29 cuando uh, poder, se podrá comenzar ya a a, pues, a formalizar esas esas inscripciones. Eh, cambiando ya de, de tema, Jorge, y como decíamos... Perdón, Jesús, ¿sí? el, el sorteo sería el día 23. Ah, y día, el día 24 publicaríamos eh, lo que son las listas con el orden de inscripción. Ajá. Sorteo el día 23, como viene siendo habitual, que es miércoles, porque el día 24 jueves, día 23, a las 12 del mediodía, y el día 24 ya se publicaría pues el orden digamos de, eh, de esas inscripciones. Que te decía, Jorge, que cambiando de tema y centrándonos en el, con lo que habríamos en esta entrevista, es que estamos ya metidos de lleno en ese 37º trofeo del petaquero con dos eh, de Fútbol 7 con dos jornadas disputadas. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se presenta el trofeo con más solera de nuestra localidad? Eh, bueno, pues, como siempre, con un poco de polémica abierta, eh, pues, la configuración de muchos equipos, uh -huh. pero ya eh, hace años que el Patronato Municipal de Deportes eh, se pronunció a los equipos que, que nosotros, al final, ponemos las herramientas para que esto eh, perdure, para que se siga realizando, y que la seriedad y la configuración eh, de los equipos para que, para que cada año no haya menos sino que cada vez a llamar eh, depende de ellos y bueno más o menos los equipos han aceptado la norma y la configuración eh, que tienen un equipo y otro y así se hizo en la reunión inicial en la que estabas presente además uh -huh. y, y bueno pues mm, Eh, no había ninguna ninguna queja por parte de ninguno de los equipos participantes pero bueno eh, hemos oído alguna crítica pero eh, queremos hacer saber que los equipos están de acuerdo las condiciones en las que se está participando y para nosotros pues eh, simplemente es un honor poder organizarlo cada año. Y que más o menos se mantenga el número de equipos que, que desde hace unos años, se, desde que decidimos la modalidad de fútbol 7, pues se están estableciendo, que están siendo entre 10, 12, más o menos. Uh -huh. eh, por parte del Patronato Municipal de Deportes se invoca precisamente al civismo, ¿no?, y a la honestidad de los eh, equipos porque, y con mucha razón, ustedes habéis eh, comentado muchas veces que no sois inspectores de la Seguridad Social, ¿no?, para para estar investigando las empresas ni la configuración de las plantillas… Claro, evidentemente igual que entendemos que hay empresas pequeñas que tienen interés por participar y les cuesta mucho configuraó un equipo y siempre lo decimos mm, eh, nadie se mete con nadie si, si eh, terminas complementando el equipo con alguien que te trabaja o alguien que te hace algún trabajo determinado pero que no que no sea el más destacado de fútbol del pueblo uh -huh. eh, eh, ahí es donde a lo mejor está eh, un poco la picaresca de algunos equipos y, y el disgusto o el Eh, ...o el enfrentamiento con respecto a discusiones... ...con respecto a otros... ...pero bueno, eh, nosotros lo hacemos saber... ...y creemos que son responsables los propios equipos... ...de que, de que esto pueda perdurar más años... Eh, ...si ese aspecto pues se pierde... ...al final habrá un torneo abierto... Eh, de Fútbol 7, como el que se hace en verano que organiza la Unión Deportiva, en colaboración nuestra, y en, entonces eso perdería un poco de, de sentido. Por uh -huh. eso yo creo y, y transmito siempre que la seriedad y la rigurosidad, en la configuración de los equipos se la tienen que dar ellos mismos. Uh -huh. Es que precisamente eso fue lo que mató al trofeo del petaquero eh, cuando el formato era futbol sala, ¿no? La gente... Bueno, cuando se formaban ya en esos, esos, esa especie de selecciones, lo que hacía es aburrir al resto de las empresas y al final se quedaban cuatro, ¿no? Claro, es que al final en eh, todas las competiciones eh, que tenemos en nuestra localidad es normal que lo, los equipos eh, cada vez se refuerzan más y quieren quieren tener más potencial, más jugadores y tal. Pero para eso están las competiciones locales. Eh, este tipo de trofeos o actividades tienen que ser más eventos sociales, propios de las empresas. Uh -huh. Y aunque sea bonito también poder disputar una semifinales o una final, creo que no tiene que ser eh, la prioridad. Eh, la prioridad tiene que ser la convivencia y la participación. Y bueno, pues eso es lo que nosotros intentamos transmitir y bueno, pues cada uno lo lleva a cabo de, de la manera que cree conveniente No obstante, se son ¿están cada vez más concienciados los equipos? ¿Son cada vez más cívicos en ese cumplimiento de las normas? uno sí y otros no, la verdad uh -huh. Y, bueno, eh, al menos al menos el que, el que no lo es tanto lo expresa y dice eh, claramente en una reunión que de otra manera no podría participar y que tiene que contar con eh, al, alguna empresa que trabaja conjuntamente con ellos en, al, en, en algunos aspectos mm -hmm. del desarrollo de, de, de la materia prima o de lo que estén eh, trabajando. Eh, bueno, eh, lo expresan en la reunión, los demás equipos se muestran conformes y al menos partimos de ahí. pero Pero, bueno... Que realmente sabemos que no es lo, lo más idóneo, lo más correcto, pero es verdad que empresa grande para hacer equipos que quieran participar, por lo menos hay tres, cuatro, y al final aquí tenemos diez equipos este año. Es sí. decir que, eh, de alguna manera, esa flexibilidad permite que el torneo sea también más bonito. Ajá. Es lo que te iba a comentar, este año había llegado a una cifra redonda, diez eh, equipos. ¿Estáis contento con el número o esperabais un poco más? Eh, bueno, eh, ha costado que hubiera bien pero, pero sí, estamos contentos. Eh, hemos primado a la hora de organizar el, el, el trofeo, pues eso mismo. Nosotros lo que queremos es que haya participación, eh, que se haga deporte, que haya una convivencia externa al trabajo diario de las empresas… Y, y de hecho por eso la configuración del, del trofeo este año en, son en liguillas más largas que, que la configuración de otros años y prácticamente enfrentamiento eh, directo y más, eh, con más rivalidad solo habrá tres partidos, las dos semifinales y la final eh, con 10 equipos nosotros estamos muy contentos evidentemente si consiguiéramos 12 como estuvimos unos años atrás pues mucho mejor, pero bueno que creemos que es un número que, que es interesante eh, son aproximadamente 160 equipos eh, jugadores, que, que jugadores jugadoras que están participando en, en el trofeo en esta edición y con eso nosotros nos sentimos bastante satisfechos. ¿Para ti cuál sería el número ideal? ¿16? ¿12? Eh, 12 creo que estaría bien. Eh, 16 puede que, eh, que hubiera ya se desvirtuara mucho la configuración de los equipos. Entonces, siendo realista creo que 12 estaría bien. Porque siempre hay alguna empresa que llega, una vez que hemos iniciado todo el procedimiento y empresas que más o menos podían configurar un equipo también en, en, con rigurosidad, pues vienen y dicen oye, ya había empezado, estamos interesados en participar, no podemos entrar. No, el plazo ha terminado, se ha hecho el sorteo y una vez que se hace el sorteo, hasta que hacemos el sorteo tenemos cierta flexibilidad. Una vez que se hace el sorteo, evidentemente, ya no podemos admitir a nadie. Entonces creemos que en 11 o 12 empresas podemos estar cada año. Mm. Eh, bueno, este año hemos quedado un 10, pero, pero estamos contentos como hemos dicho, como tú comentabas se, se han configurado dos grupos de, de cinco equipos, ¿están compensados? Eh, bueno lo, lo, lo que son los grupos sí, va a haber va a haber enfrentamientos enfrentamiento bonitos, siempre hay equipos muy destacados que se ve que ya prácticamente apuntan a que pueden ser los equipos que, que puedan llegar a semifinales eh, pero bueno, siempre hay alguna sorpresa y Eh, aunque se vean equipos muy destacados, que, que prácticamente se ve que pueden optar a la primera plaza, eh, la segunda plaza, yo creo que van a estar muy reñidas los dos grupos y, bueno, que habrá que disputarlas al final, evidentemente. Una de esas sorpresas del año pasado fue el equipo de la Escuela de Municipal de Fútbol, eh, que llegó logró meterse en esa finalísima. ¿Qué tal eh, este equipo este año? Porque recordemos que estaba formado en su mayoría por alumnos de esa escuela, ¿no? Eh, claro, igualmente este año, eh, nosotros tenemos la opción de poder incluir un equipo de la escuela y que participan conjunto con algunos de los monitores que, que llevan pues, están entrenando durante todo el año con ellos y, y la verdad que el año pasado, eh, pues bueno, eh, dieron dieron la sorpresa, o no tanto, porque la verdad que jugaban bastante bien y consiguieron llegar a la final y además se vieron que en la final incluso tuvieron opciones. Uh -huh. Pero bueno, este año eh, el primer partido lo jugaron muy bien y bueno, la pues perdieron y ayer pues tampoco tuvieron suerte y, y también perdieron. Eh ayer sí por, por más diferencia. Eh bueno, ahí estarán seguro que van a, a luchar hasta el final eh con los números que tienen ya pues, podrían optar a la segunda plaza, pero bueno, la verdad es que con dos derrotas eh, se pone difícil. Uh -huh. Bueno, se va a jugar durante todo este mes eh, y la final será el jueves 24 de mayo, que es la víspera del Puente del Petaquero, ya lo cambiasteis el año pasado y, y parece parece no sensato, ¿no?, eh, precisamente poner esa final un jueves. Eh, claro, nosotros siempre habíamos intentado, habíamos interpretado, eh, también por las propias reuniones previas que tenemos con los equipos y demás, eh, poner la final el viernes, Eh, Previa al puente del petaquero con opción de que aquellos equipos que, que lleguen a la final pues puedan tener algún acto de celebración posterior sin que al día siguiente sea jornada laboral, pero ya el año pasado los mismos equipos no nos pidieron que que bueno que de alguna manera adelantáramos el partido al jueves para que el mismo viernes pues teniendo el día festivo del lunes pues puedan disponer ellos de ese fin de semana libre pues con hacer planes con la familia los amigos y demás. Y bueno, pues este año hemos respetado la, la propuesta que nos hicieron el año pasado y la final pues la hemos establecido también un jueves. ¿Qué tal el tema del arbitraje? ¿Está la cosa tranquila este año? Eh, sí, la verdad que bastante bien. Desde hace unos años que, que, que empezaron a arbitrarnos eh, pues tanto Ángel Río como Carlos Gil, que son habituales de la liga local eh, en tema de organización, en tema de arbitraje también, pues la verdad que están yendo lo, los partidos están yendo muy bien, muy controlados y la verdad que también la gente... Eh, de alguna manera eh, eh, va entendiendo la filosofía que tiene el trofeo, aunque haya algún calentón, como siempre, y cada vez que se compite, pues es normal que pueda salir, la verdad que bastante bien y sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Pues esos son los detalles de lo que va a ser, o lo que está siendo el trofeo del petaquero, tan solo decir que hoy martes se disputa la tercera jornada del Grupo A, 9 de la noche, Piel Golf, eh, Caché Artesanos, 10 de la noche, Artilaf 2014, Herme Piel, y es Fefi Piel el equipo de... Que descansa ya para, para ir despidiéndonos jorge antes eh, quisiéramos comentar un par de cosas relacionadas con la actualidad de la, del patronato municipal de por ejemplo este jueves eh, se celebra la cuarta actividad de las ligas escolares llega el baloncesto ¿Qué tal está, está siendo la participación en estas ligas escolares hasta el momento todos los colegios están eh, implicados Eh, bueno, los colegios están intentando estar implicados, hay, hay alguno que está teniendo más dificultad en, en participar, vamos a intentar a ver si si ahora al final de, de curso se reenganchan a la tira y bueno, eh, por nuestra parte pues nos está quedando de, de ofrecer la actividad e intentar facilitarle la participación a todos. Eh, como bien has dicho, pues retomamos, hemos tenido... Un, un par de semanas de descanso, retomamos esta semana eh, la actividad, el jueves, con, con la actividad de promoción de baloncesto, que la hacemos doble, la repetimos. En un principio en el calendario estaba establecida, que se repetía, era el 10 de esta semana y es el 17 pero por coincidencia con otra actividad, el Patronato Municipal de deporte conjunta con el Ayuntamiento para ese día, pues pasará al día 24 y ya se le ha comunicado a los centros de enseñanza también. Mm. Esas serían las dos actividades de, eh, de baloncesto, que son las más próximas y a final de este mes pues empezaría lo que es eh, la Liga Educativa de Fútbol 7 que se hace conjuntamente con la Escuela Municipal de Fútbol que integramos dentro de este programa y que, como bien sabe pues una de las actividades también Eh, que más luce y que más les gusta a los chicos y chicas pues participar. Uh -huh. Ya que habla de la escuela municipal de fútbol, comentar que ya se finalizó lo que es la Copa Diputación y que ahora comienza, digamos, la época de torneos, qué fechas, qué actividades tenéis previstas en estas próximas semanas. Pues la Copa de Diputación eh, eh, finaliza, no bueno, realmente ha finalizado el programa oficial, pero uh -huh. con tantas jornadas como ha habido de lluvia, eh, nos quedan algunas jornadas que recuperar. De hecho, este fin de semana pues participamos en, en una de las actividades de convivencia en Chiclana y la clausura, la clausura fue pues, propiamente de la de la Copa de Diputación, la han establecido el día 19, que también se aplazó en fecha que estaba establecida anteriormente, creo que era el 21 de abril y la tenemos el 19. ...y ya de las actividades así más importantes que nos queda... ...pues el torneo playero, que este año ya se llama eh, de otra manera... ...porque eh, ya no se disputará concretamente en la playa... creo que lo van a llamar torneo de exhibición Costa del Sol... Eh, ...este año nosotros participamos en la segunda semana de celebración... ...que será el 1, 2 y 3 de, de junio... ...y la verdad que ya hemos iniciado los trámites de organización de esta actividad... ...y, y todo muy bien... Ajá. Y otras de las actividades de esta época, las que vienen enmarcadas dentro del plan Vida Activa y Deporte, pero, digamos que destinadas a, a los adultos, ¿están ya confirmadas las actividades y fechas? Pues el programa en sí, eh, la Diputación nos la ha presentado, nos lo presentó hace dos o semanas, pero lo que son el, la convocatoria oficial del programa de subvenciones, donde integramos esas actividades, nos no se ha presentado aún. Uh, no obstante, nosotros, igual que las ligas deportivas escolares, que también lo encuadramos dentro de ese programa, lo vamos a desarrollar y actualmente estamos eh, intentando buscar la fecha en la que vamos a hacer la primera salida de, del programa de senderismo, el Salud 50, uh -huh. y la siguiente actividad que tenemos preparada, que utilizamos también como actividad de clausura eh, conjuntamente de los programas de mayores, Pues la tenemos prevista para el día 8 de junio y, y actualmente lo que estamos trabajando es la configuración de los talleres, eh, más o menos cómo, cómo vamos a, a distribuir esa actividad y esas son las dos actividades relacionadas con ese programa que ahora mismo tenemos pendiente. El resto de actividades, eh, ya las que se incluyen en vuestro programa oficial, eh, en fin, a lo que van a ser los dos últimos meses, todo ¿ha ido todo bien? Eh, ¿Ha habido cambios o novedades? Eh, sí, bueno, una de las novedades eh, que ya anunciamos en el programa inicial de, del Patronato Deporte es que haríamos un segmento del año con un programa de Sevillana y se iniciará la semana que viene. Eh, a los usuarios y usuarias que nos han ido preguntando aquí en, en, en el edificio administrativo del Patronato, eh, lo hemos ido informando de que ese taller estaba pendiente porque en principio iba a ser un taller eh, mixto de flamenco y sevillana Pero viendo que el grupo de Flamenco está funcionando muy bien, lo que hemos hecho es eh, buscar otra hora de las que teníamos disponibles uh -huh. y de las personas que nos han ido preguntando, que estaban interesadas en el taller, pues eh, se pueden comenzar ya a inscribir y el taller comenzaría la semana que viene, eh, los lunes y los miércoles a las seis de la tarde. Eh, y la idea es eso, que el taller dure un mes, mes y medio, que es el plazo que, que nos queda de actividad, Intentar, pues, inculcar eh, lo, más, lo más rápido y pronto que podamos, pues, esa actividad. Y, como, como venía diciendo, era un programa que queríamos hacer mixto con el programa de flamenco, pero, dado la, la buena aceptación que tenía el programa de flamenco este año, no lo hemos querido modificar y lo que hemos buscado es una alternativa. Con respecto a los más programas, pues, se han mantenido prácticamente como se, se inició el curso y, y, nada, con fecha de finalización todos para el día 24 eh, de junio donde justo ya el día 25 comenzarían todos los talleres y programas para el verano, que durante el mes de junio pues lo, lo, lo sacaremos ¿Qué tal las escuelas de baloncesto, atletismo y triatlón? Hablábamos antes de las de fútbol y, y bueno hay que tener en cuenta que la familia va creciendo y se va diversificando ¿no? Pues claro vamos vamos abarcando cada vez más modalidades deportivas, la escuela de, de atletismo y la escuela de, de baloncesto muy bien, la de triatlón que ha quedado ahí en, en, el, en el inicio, en el grupo más o menos con el que empezamos a trabajar, 8, 10, 10, 10 alumnos uh -huh. es eh, lo que lo que tenemos, pero sin embargo la escuela de baloncesto nos hemos mantenido todo el año con torno, torno a 25, 27 alumnos en dos grupos y la escuela de atletismo pues estamos siempre en número 60, 70 alumnos durante toda la temporada. Eh, igualmente se van haciendo actividades complementarias, tanto la escuela de, de baloncesto, donde ha participado en, la, en convivencia en, en, en la sierra durante durante todo el año. ¿Sí? Este último fin de semana, el viernes, se jugó una de las jornadas que se había trazado también con motivo de la lluvia en Algodonales, y con la escuela de atletismo pues estamos, aparte participando en diferentes carreras populares, Eh, que se, se ofertan por aquí por la zona eh, ya hemos, hemos flotado eh, un par de autobuses una para una carrera popular eh, que se hizo en, en Grazalema bueno, en Grazalema no pusimos autobús pero tenemos previsto poner uno para Jerez uh -huh. que es una carrera que tenemos próxima y que están ya eh, configurando los monitores con los alumnos y pusimos también un autobús para una actividad eh, que hicimos bicis y entrenamientos a la pista cubierta de, de atletismo de Antequera Y bueno pues se van haciendo actividades paralelas al desarrollo de los programas aparte de los de los, de los niños que están federados eh, con otros clubes, pero que entrenan con nosotros y que y que están participando durante todo el año en, en competiciones y controles federativos uh -huh. Eh, bueno, pues eh, digamos que esta es la situación actual de lo que es el, las actividades del Patronato Municipal de Deportes, pendiente ya, pues por lo tanto, de que bueno, todavía quedan casi dos meses, meses, como decimos, y después ya comenzará la temporada de verano, y, y en esa temporada de verano, ¿tenéis previsto este año volver a repetir el, el tema de la Liga de Verano de Baloncesto? Sí, claro. Queremos que, que sea una actividad que, que ya aparezca cada año dentro de nuestro programa de, de, de verano. Y nuestra intención es volver a, a ofertarle, igual que el año pasado, eh, con intentar intentando desarrollarla durante, eh, no sabemos si cogiendo la última semana de junio o, o ya en el, el mes de julio al, al completo, como hicimos el año pasado. Y como he dicho antes, toda la programación de las actividades de, de verano la queremos acabar al inicio de junio para no mezclar lo que son la, la, la finalización de las actividades que estamos programando ahora mismo con el inicio de la siguiente, pero claro, al final hay un periodo en el que se solapan y, y bueno… Ahora, durante el mes de junio, ya iremos haciendo la, la oferta de, de las nuevas actividades y la Liga de Verano de Baloncesto, pues, un programa que el año pasado nos gustó mucho, funcionó bien y creemos que este año pues, puede funcionar un poco mejor incluso. Uh -huh. Pues nada, Jorge, lo vamos a dejar aquí, pero antes, antes de despedirnos, digamos que vamos a dejar lo que es eh, tu condición como director de actividades eh, deportivas para preguntarte, no consultarte por algo más personal. Hace unos instantes, hace unos minutos hablábamos, Con eh, Juan Carlos Moreno, componente del Club de Tenis de Ubrique, sobre la novena Liga Social, de la que eh, has terminado como subcampeón, ¿no? Eh, bueno, sí, así ha sido. Uh -huh. Subcampeón del nivel A, eh, empatado a puntos con Dani Venegas, vencedor, como decíamos ante Pedro Jiménez. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo has visto la Liga esta, esta temporada, Jorge? Eh, eh, bueno, la Liga eh, ha estado bien el, No obstante, se ha desvirtuado mucho por el como, como ya he venido diciendo durante durante esta entrevista que estamos teniendo hoy uh -huh. eh, Se ha desvirtuado mucho por la lluvia eh, Ha dilatado mucho la, la competición Ha habido muchas semanas que no se ha podido jugar eh, eh, No obstante, eh, siempre pues hay que intentar analizar eh, la competición Y hay críticas constructivas que podemos analizar eh, La competición se ha desarrollado en dos vueltas Eh, hubo una primera vuelta que se hizo más o menos desde octubre hasta principios de, de enero eh, con unos participantes y una segunda vuelta que se ha hecho desde finales de enero hasta mmm, prácticamente ahora, el 30 de, de abril… ...con eh, otros participantes... Eh, ...explico... ...la primera vuelta... ...se hace con un nivel A y nivel B... Uh -huh. eh, ...hay unos que ascienden... ...y otros que descienden... ...y se hace una segunda vuelta... ...donde todo el mundo... Eh, ...mantiene la puntuación que, que ha conseguido... Uh -huh. ...claro, al, al, al, al competir con... ...en una segunda vuelta... ...con distintos participantes... Eh, no, ...no todos tienen el mismo nivel... ...y se desvirtúa un poco la competición... ...ni todos han competido en la primera vuelta... ...con los mismos participantes... ...ni tienen los mismos números... Uh -huh. ...entonces... Eh, Pero eh, de alguna manera la competición, que se ha desarrollado bastante bien y tal, eh, yo creo que no es fiel al, al, al desarrollo mm, o al nivel de, de tenis de todos los jugadores. Eh, Dani, por ejemplo, ha habido partidos que no ha podido disputar y yo creo que si lo hubiera podido disputar hubiera mm, subido algún, algún escalón más en la clasificación uh -huh. y Pedro, por ejemplo, ha jugado más partidos que nosotros porque por fecha... Pues eh, lo, lo pudo lo pudo concretar y eh, yo concretamente por una lesión pues uno de ellos no lo pude jugar entonces al final el número de puntos que, que cada uno tiene eh, establece una clasificación pero realmente no no, no es fiel a que todos hemos jugado el mismo número de partidos sí, sí. bueno en definitiva también entiendo que todo tiene que tener un inicio y un fin y el club de tenis lo ha decidido así hemos aceptado todo evidentemente las normas que estaban establecidas desde el principio. Y por eso a lo mejor la, la clasificación, eh, pues eh, si todo el mundo la, la lee y la interpreta, eh, ve cosas que no son coherentes, pero sí, sí. esa es la, la explicación. Uh -huh. No obstante, yo creo que en una liga de tenis eh, lo mejor sería que se jugaran todos con todos, es una opinión personal, uh -huh. eh, de manera que eh, si hay una fecha inicio y una fecha de fin y eh, tienes para jugar eh, 20 partidos, si juegas 18 partidos es tu problema... Pero si juega los 20 partidos, ha jugado con todo el mundo. Y si todo el mundo ha jugado 20 partidos, pues el número de puntos son exactamente iguales con los mismos números de participantes. Y yo creo que al haber dos divisiones, que es verdad que, que es que hay varios niveles de tenis, pero que no hay dos divisiones, que hay a lo mejor tres niveles de tenis. Lo que pasa que no no hay jugadores en Ubrique como para que haya tres divisiones de tenis. Uh -huh. Pero bueno, que jugando todos con todos yo creo que se podría solucionar. Sería una opción, una propuesta que, que se la ha hecho al club. Y si no, pues elaborar torneos como se hace en otras épocas de, del año, que la verdad que se uniera muy bien, y donde haya cuadro principal y cuadro de consolación, y todo el mundo pueda jugar con gente también de su nivel, que, que realmente es realmente lo correcto pues nada, pues Jorge lo vamos a dejar aquí, como siempre darte las gracias por habernos atendido, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando como siempre el Patronato Municipal de Deportes y nada, pues mucha suerte en la organización de las próximas actividades, ¿vale? Muchas gracias, buenas tardes Un abrazo, hasta luego Con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy Volveremos mañana eso de las cinco y media de la tarde Ya metidos de lleno con las competiciones locales Fútbol eh, Sala y la Liga Local de Fútbol eh, de Ubrique Que ya nos dejó pues en el segundo de los casos El nuevo campeón de esta temporada 2017 2018 aspirantes Y en Fútbol Sala ya confirmado El campeón de la Primera División, Gol Copas eh, Queda por confirmar el de la División de Honor, que oficiosamente es estudiante, pero hasta que no se le otorguen esos puntos necesarios en eh, la clasificación no lo vamos a dar nosotros por vencedor, aunque sabemos de oficio ya que, como decimos, es el campeón de esa División de Honor. Bueno, de todo ello hablaremos mañana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen. Una feliz tarde.